¿Es p a c i o d i f e r e n t q u i e r e s disfrutar de una comida de Navidad inolvidable? Cruceros Torre del Oro te ofrece la oportunidad de celebrar tus eventos profesionales a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el g u a d a l q u i v i r Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Carca y s y s t e m Carca y s y s t e m Carca y s y s t e m Carca y s y s t e m Carca y s y s t e m Carca y s y s t e m Carca y s y s t e m d ó n d e vas? ¿El plicado de la llave de tu coche? En Carca y s y s t e m Líderes en llaves de coche. En Carca y s y s t e m tenemos tus llaves. En Carca y s y s t e m tenemos tus llaves. 955-25439. Carca y s y s t e n c o m Este es un mensaje para los que tenéis empresas en Sevilla y provincia. Parece que todo está cambiando, ¿verdad? Tener un buen plan de negocio en 2023 va a ser. Vital para permanecer activo, para recuperar clientes, para mejorar tus ventas y no quedarte atrás. ¿Pero cómo lo hago? Hazlo como yo con mi empresa, sumando a mi estrategia de comunicación, y la suscripción de Ser Empresarios. Llevan muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Su encuentro de este año en Sevilla va a ser más importante que nunca porque se va a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales en la situación actual. Será el 22 de noviembre con varios horarios para poder elegir el que mejor te venga. Yo estuve hace tres años y se Salí encantado de haber asistido. Venga, vale, me apuntas. Puedes hacerlo tú misma. Entra en la web serempresarios.com, busca Sevilla y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio. Con ser empresarios, los negocios mejoran. Todos tus números uno también están en la red. Los40classic.com Todos tus números uno vuelven al futuro en Los 40 Classic Destino、1990. Objet números uno de la lista. 990 Uno que son tuyos. Año 1990. Los 40 Classic. 94.8. Divertida. Entrañable. Me encanta. Mi nueva radio favorita. Classic, Classic. Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 classic.、Ah, ¡Yeah! クラシック。 Pues veo venir por el pasillo un montón de dosieres para leer. Anda, con un poco de rock y un poco de pop para cantar y para mover los pies. Mucho más fácil. <risa> con los 40 Classic, verás cómo no te duermes. En tu oficina, tenlo claro. Los 40 Classic, la mejor música para escuchar en el trabajo. Nació en Kansas y es hija de un veterano del Vietnam, de los Estados Unidos, y es de las pocas personas no europeas que ha ganado Eurovisión junto a Selin Dion.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 ¿Tienes una oferta 10? Nosotros te la damos con un 20. Aprovecha las Semanas Black de Mediamar. k Solo hoy, 11 del 11,、Let's、tienes、go. un 20% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamar.es k y en Lab. Ídolos. El espectáculo musical para toda la familia de los 40 Classic y Rock en Familia llega a tu ciudad. Descubre a The Beatles, The Rolling Stones, Queen, u 2 y muchos más en un concierto para disfrutar con los más pequeños. Presentado por la mascota extraterrestre Classic Barcelona. Sábado 12 de noviembre a las 12 del mediodía. Teatro Poliorama. Santiago de Compostela. Miércoles 28 de diciembre a las 8 de la noche. Auditorio Abanca. Ídolos llega a tu ciudad. ciudad. Vívelo en familia y compra tus entradas en los40classic.com. Mañana me voy a ver ídolos con mis sobrinas. ¿Qué tal c l á s i c Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Soy Bruno s o k o l o v i c un placer estar aquí contigo con la mejor música para trabajar. Un saludo a la nueva audiencia de Vitoria Gasteiz en la 95.6. Estás en la fórmula original. I promised myself I won't do My Soul animando un poquito esta mañana mediodía ya de viernes 11 de noviembre del 22 uno, y aquí la Spice p e l i r o j a que este año como yo ha cumplido los 50 y que no sé si sabías que su madre nació en Huesca con todos ustedes Gary h a l l i w e l l Sí, sí, vaya de frente, coja la primera a la izquierda y mientras, un poco de disco, algo de rock y bastante pop para cantar y bailar. Venga, nos hacemos la carrera con los 40 Classic. En tu taxi, tenlo claro. Los 40 Classic, la mejor música para escuchar en el trabajo. Frescas que llegan las canciones de otras décadas, ¿eh? Al presente aquí en los 40 Classic, mientras trabajas. London b e a t ante s Tino Casal, embrujada. Los 40 Classic, classic. son los dos números uno. Los 40 Classic, en Morning Box. Lo primero que ha hecho nada más llegar hoy al estudio, y dice, dice Andreu, pensando que esto a la sirenita le iba a conquistar. He empezado con el colágeno por la cara. ¡Ja, ja, ja! Pesado con el colágeno, oye. Aquí no se puede decir nada off the micro. No que, hombre, ¿Que me estoy tomando ácido hialurónico.、Eh, me estoy tomando, no, a ver, me he tomado、no、colágeno que... en polvo, colágeno, claro, colágeno en polvo. Intentando p a r e n t a r más joven cremita, cremita de colágeno. El, el, el,、vale, el calor de los ojos, nos vamos a Turquía en dos meses <risa> <risa> todos los días desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40. c l a s s i c ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial e n l i g h t e d impulsado por Fundación Telefónica, IEO University South Summit y Fundación l a c a i x a y con el apoyo de Atlas Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en e n l i g h t e d e d u c a t i o n ¿Tú quieres una oferta de Atlas? Nosotros te la damos con un 20. Aprovecha las Semanas Black de Mediamar. k Solo hoy, 11 del 11, tienes un 20% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamar.es k y e n Lab. A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Bayarca l cambió su suerte. Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. 94.8 Sevilla. Black Friday Social Energy. ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación o prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Tu instalación en 20 días hábiles con baterías premium. ¿Qué más puedes pedir? Estudio gratuito en el 955-44111 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. En Los Arcos celebremos el Mundial de Qatar por todo lo alto. Sorteamos 10.000 euros. Además, visita nuestra Fan Zone y gana cientos de premios: balones, altavoces, pelotas. Ven a vivir el Mundial a Los Arcos y gana 10.000 euros. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Cambiamos contigo. El Black Friday ya ha llegado a HR Motor. Más de 2.000 vehículos de ocasión con super descuentos. Este noviembre estrena coche desde solo 100 euros al mes. ¡HR! HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández m u r u b e 36. Hay muchas clínicas dentales, pero pocas son la mejor valorada de España según los pacientes de Doctoralia. Dental Raúl Pascual lo ha conseguido en su última edición y en varios años consecutivos. Y el dentista mejor valorado de España está en Sevilla, en Ramón y Cajal, y Sevilla S. Dental Raúl Pascual. Radio musical con más números uno por hora en tu TDT. Los locutores que hablan como tú. Hola Classic.、El、próximo número. Con los 40 Classic en tu TDT. La fórmula original en tu TDT. Ya puedes escuchar toda la programación de los 40 Classic en la TDT de tu televisor. Resintonízalo y podrás disfrutar desde cualquier parte del país de los 40 Classic. Vayas donde vayas, estés donde estés. Tira de mando y conéctate a tu nueva emisora favorita. Favorita. Los 40 Classic.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 行く。 Influencias de los Beach Boys y de Phil Spector, The Alan Parsons Project con Don't Answer Me, con la voz inconfundible del segundo de abordo, Eric Wolfson, escocés. Te lo vas a creer. Con los tiempos que corren, mi compañía de seguros no me daba facilidades de pago. Llamé y les dije dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no me das facilidades de pago. La segunda, yo me voy a la mutua. Haz como yo. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y podrás pagar en tres meses sin intereses. Llama ya a 91 555 5 5 5 5 91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a 5 5 5 u 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 i 5 5 5 5 e 5 5 5 5 u 5 5 5 5 5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 ¿Qué tal? Es la una, son las 12 en Canarias. Hay una nube gigante descargando agua en la comunidad valenciana, en Teruel, Cuenca, Albacete. Pero al mal tiempo, buena cara. Y además necesitamos lluvia, que hay que romper la sequía. s e Se viene el fin de. Estamos acompañándote con la mejor música para trabajar. Y en esta nueva hora, Rick a s l e y el último de la fila, Steve Millerman, el jefe o.、Oh. ハッピーツバーガー、そぶりん。 Yeah. Rítmica ¿eh? de Steve Miller b a n d que parece que haga hasta el ventilador de la rumba. Seré desde el disco Fly Like an Eagle, después de Bruce Springsteen, con ese disfraz brillante. Brian Disguise. Los 40 Classic. La fórmula original con Bruno s o k o l o v i c Los 40 i c La suerte es que no estoy solo, que estás ahí al otro lado de la radio, de la fórmula original, disfrutando de las mejores canciones de las últimas décadas. ¿Qué? ¿Te apetece una de Shania Twain? Otra de Rick a s s l e y y esta del último de la fila. Cuando el mar te tenga. はい。 Alexandra Owens, interpretada por Jennifer b e a l s que quiere convertirse en bailarina profesional y para ello de día curra como soldadora en la industria del acero y de noche baila en un cabaret. Solo, solo, uno, uno, El resto de la peli no te la explico porque ya la has visto si eres Classic y si no, lo puedes hacer en cualquier momento y recordar uno de los grandes momentos cinematográficos de los 80. せム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 Es una fiesta. Antes Michael Jackson y se va notando ya que es viernes. Llámame c o l o m b Llámame Bruno s o k o l o v i c o como quieras, pero llámame. Los 40 c l a s i c s Solo los n ú m e r o s uno. Los 40 c l a s i c s En Morning Box. Good morning, Javier Venedo. Buenos días. Estás muy, muy, muy, muy guapo. Pues, a j q u é falsa es, es no, más falsa. O sea, no sé, o y sea, pero mira, mi club, a, yo cuento todo, cuento las cosas.、Claro. Hace un ratito digo: me veo feo, me veo feo, no sé qué, estoy con cara de cansao, d tengo que ir a arreglarme el pelo, no sé qué. Y ella, ella,、eh, en vez de tener un detalle conmigo, dice: no, no estás tan mal, o no, no te preocupes. Ella, e s p u e s yo me veo guapísima. Su respuesta: <risa> Morning Box, todos los días desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic.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 Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.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 La Cadena Ser presenta el Congreso El Bienestar y el Amor, del 25 al 27 de noviembre en Teruel, para hablar del matrimonio y las mujeres de hoy. Nos acompañarán Paco León, Pastora Vega, Petra Martínez, Vanessa Monfort y Cristina Sánchez Andrade, entre otros. Disfruta de tres días de Congreso por 72 euros o compra el pack completo de dos noches de hotel. Asistencia al Congreso y excursión a Mora de Rubielos y Rubielos de Mora desde 180 euros por persona. Información e inscripciones en Cadena Ser.com y Congreso. ingresosdelbienestar.es Patrocinan Ayuntamiento de Teruel y Diputación Provincial de Teruel. Colabora Cerveza Sanbar. 94.8 Sevilla Cuando esperas que el abominable hombre de las nieves salga de las montañas más remotas y se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando.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 e s s enterado de que en Los Alcores está la única tienda Xiaomi oficial de Sevilla? a c o m o te lo cuento? Tienen la única tienda Xiaomi de toda Sevilla, con ofertas y promociones que no te puedes perder. Además, renuévate con la nueva temporada en moda y complementos de las primeras marcas. Todo para el hogar, alimentación, gastronomía, cines y todos los servicios que necesitas para hacer de tu visita un momento perfecto. Centro Comercial Los Alcores, autovía Sevilla-Málaga, salida 7. Mucho donde disfrutar. La Radio Musical con más números uno por hora en tu TDT. Los locutores que hablan como tú. Hola, c l á s i c El próximo número con los 40 Clásicos en tu TDT. La fórmula original en tu TDT. Ya puedes escuchar toda la programación de los 40 Clásicos en la TDT de tu televisor. Resintonízalo y podrás disfrutar desde cualquier parte del país de los 40 Clásicos. Vayas donde vayas, estés donde estés. Tira de mando y conéctate a tu nueva emisora favorita. favorita. Los 40 o s 40 Classic, ya también en tu TDT. Todos tus números uno también están en la red. Los40classic.com. 4.8 Los 40 Classic. Buena música seguida. Mira, os llevo conmigo a todas partes. Los 40 Classic. Los 40 Classic. クラシック。 de los nuestros. シック Belinda Carlyle con su gran número uno, cuyo videoclip dirigió la actriz prolífica Diane Keaton, que seguro que has visto en un montón de pelis c l á s i c a s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 n Exclusivos o s e que hemos preparado para ti. Solo suscríbete y a disfrutar de los mejores números uno en vídeo. Nuevo canal de YouTube de los 40 Classic. Suscríbete ya. Hola Classic, ¿qué tal? Son las dos, Es la una en Canarias. Es viernes 11 del 11 del 22. Yo soy Bruno s o k o l o v i c y estoy aquí acompañándote con la mejor música para trabajar. ¡Oh! Quizá para comer a esta hora, o para descansar, o para conducir. Quizá ya tengas el fin de semana en la cabeza. Está bien. Te voy a poner la mejor música para que te eleves por encima de tus circunstancias. En esta nueva hora, Queen con Bowie, Eros Ramasotti, Elton John. Pecho Boys o esta de Simply Red del 92, Stars. We'll right you よろしくお願いします。は l t o n John。40 Classic、l a f r m u l a o r i g i n a l h o n e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 Well, they've got me quite cross. But the sun's been quite k i n d While I wrote this song, it's for people like you that keep it turned on. So, excuse me for getting, but these things I I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, y o u r s are the sweetest guys I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. Done. I hope you don't mind. I hope you don't mind w h a t I put down in the w o r d s how wonderful life is while you're. La vida es maravillosa cuando estás en este mundo. Esta es una canción de Elton John y Bernie Taupin que cuenta que es una canción para ti. Your song. Y aquí el romántico de voz nasal, Eros Ramazotti, con una de sus canciones cantadas en castellano: La Cosa Más Bella. 40、40. 何 Estrella mundial. Solo, uno, Qué lástima que se fuera tan joven con 27 años, porque seguramente hubiera podido ofrecernos un montón de números uno más. Bueno, bueno, bueno, vaya viaje en el tiempo que vamos a hacer ahora, a ver si te suena esta. Claro. よし。No 40ク Es Madonna haciendo de adolescente que se queda embarazada y tiene la difícil tarea de comunicárselo a su padre. Y por muchas veces que haya jugado con la provocación y la religión, nunca se enfadó del todo la iglesia, ni con Like a Prayer, ni con Like a Virgin, porque en esta canción la chica decidía quedarse el bebé, tenerlo. Así que perdón eterno. t i Me n t e me cuenta menos cosas、sí. porque dice: No te voy a contar nada,、claro. porque luego lo cuentas todo por la radio.、No、todo por la radio no puede ser. e s o a ver, queridos,、clase. que me está escuchando mi padre y todos sus compañeros pero, de trabajo. Pero tú crees que Rodolfo se va a asustar s í se asusta a, a、sí. día de hoy. s í se asusta, porque crea、sí. que su hija es una mujer modélica, es una lagarta, <risas> es una lagarta de pro, pero me encanta. ¡Viva las lagartas! Morning Box. Todos los días, desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier Penedo, te despierta ¿Eh? en los 40 Classic. ¡Ah, mi espalda! No, acabamos de empezar la mudanza. ¿Dolor de espalda? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de laboratorios viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en c o f i d i s llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en c o f i d i s e s y cuenta con nosotros. ¿Tienes una oferta diez? Nosotros te la damos con un veinte. Aprovecha las semanas Black de Mediamar. k Solo hoy, once del once, tienes、go. un veinte ciento por de descuento en una selección de la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamar.es k y en Lab. En CoFidis.es puedes solicitar financiación cien p online r c i e o n y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 8 e 12 15. CoFidis e cuenta con nosotros. Noventa punto cuatro ocho. y 94.8 Sevilla.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 Solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio. Con ser empresarios, los negocios mejoran. Carca e s y s t e m carca e s y s t e m carca e s y s t e m carca e s y s t e m carca e s y s t e m carca e s y s t e m carca e s y s t e m d ó n d e vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche? En Carca e s y s t e m Líderes en llaves de coche. En Carca e s y s t e m tenemos tus llaves. En Carca e s y s t e m tenemos tus llaves. 955-25-4439. Carca e x y s t e n c o m Reciclos llega a tu ciudad.、Wow. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebida. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. e c o Embes.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 4.8 Classic. Aquí alrededor de la llama eterna de este invento centenario, la radio, quiero anunciar mi retirada por hoy, por esta semana y tras el fin de semana, volver el lunes a las 11, a las 10 en Canarias. Buen fin de c l a s i c a los 40 c l a s s i c la fórmula original con Bruno Sokolovich. Eh, que no tengo ninguna prisa por irme, ¿eh? hasta que no esté aquí Guillem Caballé con sus manos en los mandos. Yo te voy a estar aquí pinchando un par de canciones más. Black Wonderful Life y Fito y Fidipaldis. La casa por el tejado. Venga, va, disfruta el fin de semana, que todavía hace bueno. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí son las que están detrás de la... clase La Vida es maravillosa, La vida puede ser maravillosa, claro, normal. Además, y ese 11 del 11 del 2022, fíjate tú, y hay 11 grados en Madrid y 20 en el norte、ah. de la península. O sea, me encanta, claro. No, bien, sol en el、Pero、norte hoy te va a tocar el cupón de la 11. Ojo, e r Hombre, lo vas a notar el lunes. El lunes l、ah. no Ojalá, notas. <risa> <risa> o <risa> ya te mando un mensaje. <risa> じゃあ。 Número uno. En los 40 clases. v A m o s a ver, los temas de actualidad, nos los quitamos de encima rapidito. Hoy es el día en el que todo el mundo habla de la lista del Mundial de Luis Enrique y se pregunta por qué no está Yago Aspas y algunos se ríen por qué no está Ramos. Hoy es el día en el que Tokis, quien España, se pregunta si desórdenes públicos se entiende como no hacerse la cama o tener la casa como una cochiquera. Cuidado, que ahora tus padres te pueden condenar de tres a cinco años si no barres, si no friegas y si no te cambias los calzoncillos al menos cada cuatro días.